Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a b r r a la carta. Y se lo estamos contando a lo largo de, de toda la mañana, una fecha que hay que marcar en el calendario porque se cumplen 10 años del inicio de una de las guerras más sangrientas de este siglo, una década de las revueltas contra el régimen de Bashar al-Assad que desembocaron en un conflicto que deja por el camino casi. Medio millón de muertos y más de 11 millones de refugiados y de desplazados. Hoy queremos detenernos en este país que, que ha visto cómo su población ha tenido que hacer frente a una de las mayores tragedias humanitarias de los últimos tiempos, con millones de personas en riesgo de caer en hambruna durante este último año marcado por la pandemia. Corresponsal de Radio Nacional de España en Oriente Próximo, Cristina Sánchez. Buenos días. ¿Qué tal, Íñigo? Buenos días. La pandemia ha a g r a v a d o la situación de, de la población que lleva 10 años sufriendo. Los estragos durísimos de una guerra que, que no llega a su fin, Cristina. Sí, en la que todas las partes, según ha reiterado la Comisión Independiente de Investigación de la ONU, han cometido presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad, mayoritariamente las tropas gubernamentales y sus aliados Rusia e Irán. Gracias a ellos, Bashar al-Assad ha sobrevivido hasta el día de hoy, imponiéndose militarmente más del 60% del país, rechazando cualquier solución política. Reprimió duramente las manifestaciones que comenzaron hace a Ahora 10 años y devinieron primero en conflicto civil, después en una suerte de guerra mundial del siglo XXI, con actores locales, regionales e internacionales y múltiples atrocidades cometidas contra la población civil, a la que se masacró incluso con armas químicas, obligó a desplazarse, mató de hambre, torturó, asedió y un largo etcétera. Diez años en los que Daesh impuso su califato, Estados Unidos intervino para expulsarlo en ayuda de los kurdos. Turquía invadió partes del norte y el país se fue derrumbando casi hasta los escombros. Hoy, la mitad de su población ha huido de sus hogares. El 80% vive bajo el umbral de la pobreza. El 50% ha perdido. A un familiar o allegado, ha y hasta 12 millones tienen dificultades para alimentarse en una de las peores catástrofes humanitarias de la actualidad, sin visos de llegar a su fin. Iñigo. Gracias, compañera. Hasta 4 millones de refugiados acoge la vecina Turquía, que a día de hoy sigue desbordada por la incesante llegada de familias enteras que huyen de la guerra. Aurora Moreno, enviada especial en la ciudad turca de Gaziantep, en la frontera con Siria. Muy buenos días, Aurora. Buenos días, Íñigo. Aquí en Gaziantep, junto a la frontera, los refugiados sirios son algo más del 40% de los 2 millones de habitantes que tiene la ciudad. Una presión, sobre todo ahora, con el aumento del desempleo por la pandemia, que está provocando tensiones con la población local. プロイムは、あなたは、孫のために、あなたは、s のために、あなたは、孫のために、あなたは、孫のために、あなたは、孫のために、あなたは、孫のために、あなたは、孫のために、あなたは、 Lo que me deben los clientes y esperar que algún día paguen. Hay barrios como el de Kona y calles comerciales como la de Inene, que son un trozo de Siria en Turquía. Casi la mitad de los refugiados sirios dependen de las ayudas que da el gobierno turco y las organizaciones humanitarias para pagar cosas básicas como la comida o la vivienda. Estuve un año viviendo en una habitación en una mezquita, explica Raya, de 19 años, que con las ayudas de la Media Luna Roja atiende a su hermana pequeña y a su padre enfermo. No teníamos nada, ni identidad, ni comida, ni ropa, explica. Como Raya, buena parte de los refugiados sirios en Turquía son mujeres solas o que tienen que mantener a sus hijos. Unos jóvenes que después de casi una década en Turquía ya no se sienten unidos a Siria. Los niños ya no quieren hablar árabe, explica a y s a l de la Takia, profesora de turco. Sus padres, mientras tanto, solo piensan en regresar cuando el conflicto acabe por completo. Aurora Moreno, desde Gaziantep, desde la frontera entre Turquía y Siria, con la asistencia técnica de Rubén Fernández a r g u e l l e s Hassan, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal te encuentras? Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Para hablar sobre mi pueblo sirio.、Uh -huh. ¿Abandonaste pues, Siria? 12,、eh... 10, vamos, 10 años de guerra, 10 años de, de sangre y.、Um, a ver, me siento un poco mal, pero、um, igual de bien para contar también lo que está pasando como un sirio.、Uh -huh. Claro, ¿abandonaste Siria en 2012? ¿Por qué abandonaste, Hassan? Tu país? Pues claro,、um, que no quiero ni morir ni matar a nadie, simplemente. Y、uh -huh. quiero seguir mi futuro、um, como un. Un humano. Tu camino es el símbolo perfecto de, del éxodo sirio. Has pasado por Líbano, Turquía, Grecia, Francia, Suiza, España. ¿Te has sentido defraudado en algún momento por el trato que se te ha dado en Europa? ¿Creías que iba a ser de otra manera? Pues la verdad, para mí ha sido como una aventura porque yo soy un tipo de hombre o un tipo de, de, de chico que, que, que le gusta luchar, pero sin sangre. O sea, quiero luchar por mi futuro, para tener un futuro seguro en cualquier lugar del mundo, me da igual. Eso me ha ayudado a aprender idiomas en mi vida y para i n t e g r a r en la cultura que tengo que integrarme, ¿sabes? Y por mí ha sido como un, un viaje un poquito largo, casi 10 años, pero me ha, me ha enseñado muchísimo para mi vida, la verdad. Tienes 27 años, vives en, en el sur del país, vives en Sevilla, tienes papeles y esto te ayuda a mirar el futuro con, con mucho optimismo, entiendo. Correcto. ¿Tienes familia allí en, en, en, en Siria, Hassan? Bueno, lo que queda, perdí un hermano, ha estado detenido con los cárceles de Bashar al-Assad, con la dictadura que tenemos. Perdí casa y el resto de mi familia queda, me queda mamá, madre,、eh, hermana, con dos niñas, sobrinas y hermano. Y ahora están en Turquía, viviendo en Turquía.、Uh -huh. Yo soy, estoy solo aquí en España.、Uh -huh. y, y, y claro, entiendo que, que llevas mucho tiempo sin verles, ¿verdad? Bueno, en verdad, en diez años vi a mi familia tres veces. Así que estarás soñando con esa nueva oportunidad de juntaros, de daros un abrazo. Pues la verdad, sí y no. Porque hace, hace casi un mes que mi mamá ha estado un poco mal. Y bueno, ahora en la pandemia he tenido、uh -huh. la suerte, digamos, de, de, de poder irme a la Turquía.、Uh -huh. Ha sido muy difícil, la verdad, pero. Con justificante que está malita y tenía que ir a verla. y Hace poco que acabo de volver de Turquía de un viaje de visitar la mamá.、Mm. Y bueno, está bien. Bueno, pues me alegro mucho que, que te hayas encontrado por lo menos con tu madre en este tiempo.、Eh, Hassan, tu sueño es ser actor, ¿verdad? Y, y, y tienes como o b j e t i v o Banderas. banderas. Chile, <risas> Esto me han contado. ¿Y, ¿Y estás cerca o estás lejos de conseguirlo? La verdad es que、mmm, cualquier trabajo necesita trabajar duro. v ¿vale? Ahora l e a mismo, a lo mejor estoy un poco lejos, pero no pasa nada. Que, que He hecho un montón de luchas en mi vida y será nueva lucha, ¿no? Será nuevo、mm. reto para, para el bolsillo, como digamos. Pero, pero, Hassan, si quieres ser el Banderas de Siria, significa que quieres volver a Siria.、Mm, si no hay g u e r r a me encantaría. Reconstruir mi país. Yo y muchísimos miles de sirios más, estoy seguro.、Mm -hmm. Ya veo que no se te pone nada por delante y, y me alegro mucho. ¿eh? No nos conocemos, pero lo noto por la voz. Hassan. <risa> ¿No me escuchas? Perdón. No, no, no, que, que lo noto por la voz, que no se te pone nada por delante. Que eres una persona valiente. Gracias, gracias.、Mm -hmm. Hassan, gracias por atendernos. Un saludo y, y muchísima y gracias suerte. Gracias por ¿eh? darme la oportunidad y muchísimas gracias por recordar a.、Uh, Al pueblo español que está pasando en Siria, y ya son de verdad 10 años de, de, de guerra y de, de sangre. Y, y bueno, que、mmm, todos los abuelos aquí saben q u e significa guerra. Yo he juntado con muchos abuelos aquí y, y saben perfectamente q u e significa guerra para un país. Claro, la guerra española. Gracias, g a s s a n Un abrazo fuerte. Gracias, Gracias a ustedes. Gracias. A lo largo de la mañana estamos tocando puntos sensibles porque este es un conflicto enorme, descomunal, con una crisis humanitaria. Como hemos estado a las 7:35 con Médicos Sin Fronteras. A partir de las 9 abrimos mesa de análisis. Conocemos las historias de más refugiados ¿eh? porque eh, eh, ha sido la manera en la que la historia ha llamado a las puertas de Europa, con miles de personas que pedían asistencia mientras en muchos lugares de Europa. Esa puerta se cerraba. Estaremos en Londres, estaremos también en Alemania, estaremos en Estados Unidos y veremos cómo queda ese tablero internacional. Y, y nos queda uno de los puntos esenciales en todo esto:、eh, el altísimo coste que ha tenido para el patrimonio, riquísimo patrimonio cultural de Siria. Rubén Evado, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El ataque a museos, ruinas, templos no ha sido un efecto colateral, no han sido balas perdidas o bombas que caían en el lugar erróneo. Esos espacios han sido un objetivo militar. Que ha reducido a cenizas la ciudad vieja de Alepo y destrozado Palmira, ese símbolo de la unión entre el mundo antiguo y el greco-romano. Ahí está, precisamente, según el catedrático de historia antigua Jaime Alvar, uno de los motivos de estos ataques. Desde el momento en el que las potencias coloniales decidieron apropiarse de los patrimonios históricos de otras civilizaciones, la antigüedad es vuestra y por tanto me es ajeno. Y mira cómo os duele. Una desafección motivada por la explotación turística y museística de Occidente, pero también, claro, por el fanatismo religioso. La concepción de la religión. s e ha llevado a un extremo purista o radical y que ha determinado que la destrucción de los ídolos o de templos paganos, como por ejemplo los que, los que había en Palmira,、pues、resultasen absolutamente imperativos. Además, señala Marta Arcos, autora del libro Patrimonio en Guerra de la editorial Haas, hay un componente político desde Daesh con la conquista de ciudades concretas. Como Raqqa, que fue la antigua capital del califato a b a s í Elementos clave para declararse al mundo como califato. ¿no? Hasta lo que ha hecho el gobierno sirio. Han intentado imponer esa limpieza cultural para mermar pues, la preponderancia de, de ciertas minorías religiosas ¿no? en el país. Además de la eliminación, Rubén, de todo lo no islámico, una de las motivaciones principales ha sido la económica. Sí, porque la venta de estos bienes únicos, que pertenecen además a lugares que ya no existen, ha sido la principal fuente de financiación de estos ejércitos. Eso no solo son los de t a l l e s que han conseguido vender piezas arqueológicas, porque hay a v i d e z en Occidente de seguir apropiándose de esa antigüedad. Es que también ha habido un e s p o l i o sistemático por parte de los invasores. Y explica Jaime a l v a r que la responsabilidad debería repartirse con los compradores y que museos como el British se han visto ya obligados a devolver, por ejemplo, placas de escritura cuneiforme de la época sumeria, joyas que recuerdan que allí donde se ha vivido algo parecido al apocalipsis, un día nació la civilización. Francisco Otero es coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Siria. Hola, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? En directo desde Radio Nacional de España, desde Siria. ¿Qué secuelas está sufriendo hoy la población una década después? Bueno, pues la situación para millones de personas todavía sigue siendo dramática en el interior de Siria. Millones de personas viven desplazados,、uh, viviendo en condiciones infrahumanas, en campos、uh, de desplazados en varias zonas del norte y noroeste de Siria, con muchísimas dificultades de acceso a todos los bienes esenciales, incluidos la salud, el agua, los bienes de primera necesidad.、Uh, Es una situación, como le digo, después de 10 años que、uh, vulnerabiliza muchísimo la, a, la, a la población y aún encima se ha visto mucho más complicada con la llegada de la pandemia del COVID.、Uh -huh. ¿Qué ayuda es, las, es la más urgente ahora mismo, Francisco, para el país? Bueno, en el norte de Siria, donde nosotros operamos, Médicos Sin Fronteras, lo que estamos viendo es, una, por supuesto, una gran necesidad de acceso a la salud.、Eh, Después de estos diez años de guerra en Siria, muchísimo personal medicado, medical bueno, ha huido del país, otro han, otros han muerto. Ya sabe que re, de manera reiterada las estructuras médicas han sido atacadas por las diferentes partes d e l conflicto durante estos últimos años, dejando una escasez tremenda ¿no? de, acceso, de acceso a la salud. Pero también bienes de primera necesidad. n o Imagínese gente, familias viviendo en tiendas de desplazados, eh, hacinados eh, en campos、eh, con unas condiciones extremas. Necesitan una ayuda humanitaria constante y permanente. Esta guerra es particularmente cruel contra la población civil. Y esto hay que dejarlo muy claro en este, en este comentario, en esta entrevista, porque la violencia, Francisco, se dirige precisamente sobre la población civil, sobre las familias, sobre los hogares. Exactamente, n o de manera reiterada, Médicos Sin Fronteras está pidiendo durante los últimos diez años que las partes al conflicto respecten la población civil, las estructuras civiles, las estructuras m e d i c a l e s los hospitales, los centros de salud, el personal médico, el personal humanitario, ¿no? porque han sido、eh, durante todos、eh, estos años de guerra. ¿no? Personas atacadas directamente por las diferentes partes al conflicto, dejando una situación dramática.、Mm. Ya era y... complicado antes de la guerra, pero ahora se ha acentuado muchísimo más. Claro, y esto, y esto ¿no? todavía complica mucho más su trabajo, ¿no? el, de, el de las organizaciones humanitarias que están sobre la zona. Y además, si ustedes están trabajando en hospitales o en la red、eh, sanitaria, y encima esa red sanitaria es objetivo de, de los dos bandos, todo se complica mucho más. Mucho í s i m más. n o De hecho, también la, la, el acceso a algunas zonas es muy complicado, n o porque a, algunas veces、eh, no nos dejan o es complicado acceder a zonas donde la población civil necesita, necesita este, tipo, este tipo de ayuda. Y el riesgo es importante, ¿no? la inseguridad. En la cual se vive. Nunca se sabe cuándo las hostilidades van a volver a llegar, cuándo los combates se van a llevar, en qué zonas, lo que genera muchísima incertidumbre e inseguridad para esa población. Imagínense en qué estado psicológico se encuentran esas familias ¿no? que llevan diez años desplazándose de lugar en lugar, escapando de las líneas de frente de los combates. Y hasta hoy día no tienen una perspectiva de futuro, no se sabe cuándo esto va a acabar, no hay una fecha. La comunidad internacional tiene muchísima responsabilidad ¿no? en que las convenciones de Ginebra, el derecho de la guerra, se apliquen, que se respete a esta población civil. Este pasado mes de febrero, sin ir más lejos, ha sido asesinado un cooperante de Médicos Sin Fronteras en Siria. Francisco, ¿han llegado a pensar en, en abandonar el país? No, por supuesto que no. Las necesidades son tan grandes. ¿no? Bueno, es verdad que tenemos un riesgo, asumimos un cierto riesgo porque pensamos que el valor añadido de Médicos Sin Fronteras en estas zonas todavía es muy importante y seguiremos trabajando en la medida de lo posible para poder brindar nuestra asistencia médica humanitaria a toda esa población, lo que lo necesita cada vez más. ¿Cómo es luchar contra el virus en Siria hoy, en mitad de la guerra? Bueno, pues. Muy complicado. Imagínese si ya las estructuras de salud tenían escasez de personal médico, de, de bienes, de, de medicamentos, de, de, de material médico. Con la llegada de pandemia se ha complicado muchísimo más.、Eh, las medidas de prevención son muy difíciles de aplicar. Imagínese si ya en, en nuestros países es difícil no respetar la distancia, tener los materiales, las mascarillas, los geles. Imagínese en campos donde la gente vive hacinada, cómo pueden. Respetar las distancias de seguridad, la higiene cuando no hay agua, se ha complicado mucho. Y además,、eh, el personal de salud, que ya es escaso, ha sido, como en todos los países del mundo, muy afectados. Lo que pasa es que en Siria, en el norte de Siria, debido a la escasez del personal, cuando el personal médico está afectado, en algunas ocasiones les ha obligado a cerrar estructuras, estructuras enter enteras o servicios ¿no? de pediatría, de maternidad. Disminuyendo todavía la atención médica ¿no? a la población que allí vive.、Hmm, seguro que hay oyentes que, que ahora mismo están impresionados por este relato. Francisco, ¿cómo pueden ayudar a Médicos Sin Fronteras? Bueno, con donaciones, con donaciones personales ¿no? a, a, a nuestra organización、uh, y también soportando, ¿no? ayudando, uh, uh, diciendo que es difícil de entender ¿no? que en 2021 todavía en el mundo. Haya una guerra que se lleva desde 10 años y que tiene a más de 13 millones de personas necesitando ayuda humanitaria, sanitaria. Es difícil de entender. La comunidad internacional tiene muchísima responsabilidad. En encontrar una solución a este conflicto que ya está tardando en terminarse. Ahora, en directo desde Siria, en unos minutos estaremos en Turquía, en la frontera entre Siria y Turquía, a partir de las nueve, mesa de análisis especial para, para relatar y, y, sobre todo, para intentar proyectar, después de diez años de guerra en Siria, cuándo puede acabar este desastre humanitario. Francisco Otero, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en, en Siria, gracias por, por asomarse a, a la antena de la radio. Un saludo, muy buen día. Muchas gracias por su interés. Gracias, buen día. Este conflicto ha ocasionado una enorme crisis de refugiados que se ha notado en Europa, que ha llegado a nuestras puertas, que ha condicionado mucho la política europea. En Berlín está nuestro compañero Gabriel Herrero. Muy buenos días. Jota, <ríe> muy buenos días.、Si、¿Qué tal,、igual. Jota? Has hablado con una refugiada siria y el caso no es típico o no se ajusta a la imagen que, que solo tenemos de los refugiados. Cuéntanos. Sí, la verdad es que Huidas Salum、eh, rompe los tópicos que tenemos de l r e f u g i a d o n o Porque para empezar, vino de Alemania en avión, desde Jordania,、uh -huh. hace ya casi seis años. Huidas representa a esa clase media siria de la que nos hablaba Soriano, ilustrada, acomodada y con una amplia red de contactos sociales, como el 2% de los sirios en Alemania. Ella misma nos ha contado que no se siente refugiada. Odio las fronteras y pienso que cada persona debe vivir donde quiera. Hago como si fuera una persona que ha tenido un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo duro. Eso lo comparte con el medio millón de sirios que vinieron a Alemania cuando Merkel les abrió las puertas en 2015. w i d a t es licenciada en literatura y artes escénicas y, como la inmensa mayoría, no ha podido ejercer su profesión. Aquí es muy difícil encontrar un trabajo en las especialidades de teatro, literatura o similares. Y eso lleva tiempo, como el idioma. Ahora, y después de varios oficios, trabaja como narradora en una escuela y no se ha sentido discriminada por ser mujer. Para mí no hay diferencias como mujer. Me formé bien en mi país y era una trabajadora cualificada. Al contrario, ser mujer nos confiesa le ha facilitado su trabajo, el contacto con familias, sobre todo árabes, que no dominan el idioma. Y a pesar de las diferencias, h u i d a d se siente como todos sus compatriotas cuando hablamos de la pérdida de su casa y de su entorno. En realidad ya no estamos en Siria, pero nuestra cabeza, nuestro corazón, sigue todavía allí. Si estuviéramos siempre, pensaríamos en las personas que tienen frío. Si comemos, pensamos en la gente que no puede tener comida. Esta es verdaderamente la realidad de nuestra vida. Cuidad se siente integrada en la sociedad alemana. No piensa volver a Siria, quizás de vacaciones cuando sea posible. Le gustaría reunir a su familia Íñigo porque su hija se quedó en Jordania para terminar la carrera de periodismo y la embajada alemana le ha negado repetidamente el visado. Gracias, compañero. En Reino Unido hablamos con nuestra corresponsal, con Sara Alonso. Hola, Sara, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Sara, tú también has hablado con un refugiado sirio que vive en Londres desde 2015. Sí, nosotros hemos hablado con y a s a n d u Edari, es refugiado aquí en Reino Unido. Lo primero que le preguntamos es: ¿dónde estaba? ¿Cómo era su vida hace 10 años? Oh, cuando la revolución empezó en Siria, terminé mi escuela de cuidados. でも、今回の e 争は、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、 実は、たくさんの不安があったの、私はたくさん。 アメリカの人たちにとっては、あなたの経済についての研究にいての研究についての研究については、n なたは、いなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、あは、 プレゼントは、デンタルデンタルデ o タル l ンタルデ u タルデン r ルデンタルデンタルデンタルデンタルデンタルデンタルデンタルデンタルデンタルデンタルデンタルデンタルデンタ n デ e タルデンタルデンタ n c ンタルデンタルデン e ルデン t ルデンタルデンタルデンタ e デンタルデ Nos dice que al principio se quedaba con lo bueno, pero que ahora los buenos recuerdos han quedado enterrados y que lo que aflora a la superficie son los horrores de lo que han vivido. Dos historias que se unen a la de Hassan, que hemos contado a los oyentes a las, a las 8 de la mañana. La verdad es que son los testimonios que nos ponen a ras de suelo de lo que ha significado estos 10 años de, de sufrimiento y de olvido también en, en Siria. Estados Unidos ha ido retirando en los últimos años su, sus tropas de élite del país, ha apoyado a la oposición, pero, pero se puede esperar cambios con la llegada de Joe Biden, corresponsal en Washington, Fran Sevilla. Buenos días. Hola, buenos días. La participación de Estados Unidos en la guerra de Siria ha sido decisiva, sobre todo en uno de los frentes más importantes, el de la derrota del autodenominado Estado Islámico. El apoyo militar y Logístico a las fuerzas democráticas sirias, la milicia kurdo-árabe que controla el noreste del país, junto a la participación de unidades de élite, así como los intensos bombardeos de la aviación estadounidense, aceleraron la derrota de los yihadistas y la toma de Raqqa, su autoproclamada capital. Estados Unidos se implicó en esta guerra en 2015 con el envío por el presidente Obama de unidades de élite para entrenar a esa milicia. La implicación fue creciendo con Trump en la presidencia y fue un bombardeo estadounidense el que acabó en 2019 con la vida del líder. l í d e r del Estado Islámico, el autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi. Ese mismo año, Trump firmó un duro paquete de sanciones conocido como c e s a r Az contra Bashar al-Assad y los principales dirigentes de su régimen, si bien después decidió retirar a los aproximadamente 2.000 soldados estadounidenses que seguían oficialmente sobre el terreno. Biden, tras llegar a la Casa Blanca, ha dejado claro que su visión del fin del conflicto en Siria pasa por la salida de Bashar al-Assad del poder y la convocatoria de elecciones. Estas son algunas de las piezas. Vamos a analizarlas. Leila Nachaguati, ¿qué tal? Muy buenos días, Leila. Buenos días. Gracias por venir con nosotros al 101 de la Casa de las Radios. Profesora de Comunicación en la Universidad Carlos III en Madrid, especialista en Oriente Próximo, autora de la novela Cuando la Revolución Termina. Termine y cofundadora del proyecto Syria Untold, que es una plataforma para que se escuche la voz de, de los sirios. Y en Radio Nacional de España, en Barcelona, está Gabriel g a r r ó n p l a Buenos días, buen día Gabriel. Hola, buenos días. Que es investigador de doctorado en el Departamento de Estudios de la Guerra en el King's College de, de Londres y da clases también en, en ESADE. Leila, ¿por qué esta guerra que sigue viva parece tan silenciada hoy? Pues parece silenciada porque es, es muy habitual que cuando los conflictos. Eh, en un principio, en ese momento de estallido, hay, hay, hay un interés en, en ver qué está ocurriendo, pero a medida que las cuestiones se van haciendo más complejas, van entrando más factores, se van alargando,、eh, digamos que se enquistan y, y, y suelen perder atención mediática. Entonces, ahora mismo estamos en un momento en que hay cierta confusión. A mí me preguntan muchas veces, ¿pero se ha acabado la guerra? Y claro, ¿a qué llamamos la guerra?、Uh -huh. ¿no? La guerra, eh, eh, yo creo que, que lo contrario de la guerra en este caso sería la justicia, ¿no? Entonces, si hablamos de justicia, justicia para los sirios y las sirias ahora mismo no hay porque continúa abierto el proceso de impunidad, el proceso de, de, de, digamos de, de, de ajustar cuentas con cualquiera que se haya posicionado contra esta estructura de poder que gobierna, que son, que son los Assad en Siria. Entonces,、eh, desde estos parámetros. Eh, la guerra no ha acabado, en tanto continúa la impunidad y no hay un proceso de justicia transicional.、Uh -huh. eh, Gabriel, ¿es la pandemia? ¿Es la comunidad internacional que está mirando a otro lado por su fracaso en detener la violencia? ¿Dónde están las causas? Bueno, por un lado, como dice Leila, en este momento un poco de, de i m p a s n o de... Simplificación de muchos frentes, pero a la vez esta sensación de, de que la guerra va para largo, con un montón de registros nuevos, con un montón de, de cuestiones por resolver. Y también, bueno, la guerra de Siria es una cuestión global. Y quien、uh -huh. no enfoca bien la,、uh -huh. la, este, este elemento global, esta dinámica internacional de la guerra, no suele ver este tipo de, de dinámicas. Pero del mismo modo que sucede con otros eventos、eh, políticos o procesos políticos, bueno, el espacio internacional fija. O no, se fija o no en determinadas cuestiones. Y obviamente la pandemia tiene un efecto informativo importante en ese sentido.、Mm. Leira, se ha investigado el uso de armas químicas,、mm. bombardeos en colegios y en hospitales, pero,、mm. pero solo ha llegado una condena a un exagente por detención ilegal y torturas en la justicia alemana.、Mm. A, ¿A eso se ha limitado la justicia universal? ¿Creías que iba a llegar antes esa justicia o va a llegar en algún momento? Sí, a mí algo que me ha, que me ha preocupado en estos años y que me ha. digamos, Provocado un shock es ver la falta de, de, de responsabilidades. Es decir, pero también en el relato, también en, en cómo contamos lo que ocurrió en estos diez años, hay una especie de, de separación entre los orígenes y las consecuencias. Entonces, hablamos de personas refugiadas, hablamos de gente que huye del conflicto, pero no da la impresión de que eso esté unido a. A esas causas. n o、uh -huh. Es decir, ¿de qué, huyen? ¿de qué huyen? Entonces, parece que la historia comenzara en 2014 cuando, cuando surgió ISIS, pero en 2011 hubo un proceso de manifestaciones masivas pacíficas durante seis, durante seis meses que fueron resp respondidas con brutalidad, con torturas, llevándose a niños,、eh, llevándose a mujeres que estaban organizando manifestaciones pacíficas. Es decir, el monopolio de la violencia y de la br brutalidad fue por parte del, del régimen y luego,、eh, digamos, toda la entrada. De las potencias geopolíticas, cada una buscando avanzar sus intereses. Entonces, en este contexto vemos un país que ha ardido por los cuatro costados, con unas cifras que no tienen precedentes en, en, en este siglo en cuanto a huida de personas,、eh, de, de, de personas que han d e s p l a z a d a s refugiadas,、eh, la situación de los presos, es decir, hay decenas de miles de personas en, en, en centros de tortura que, que la Amnistía Internacional、eh, calificó como.、Mmm, Eh, mataderos, mataderos humanos y, y lugares donde se tortura a escala industrial, y cabe preguntarse cómo puede ser. Que estemos en un contexto en el que no hay rendición de cuentas. Yo creo que en general, y no solo en Siria, pero es que estas cuestiones son locales y a la vez son muy globales, hemos perdido en pocos años procesos de rendición de cuentas, de justicia internacional. Veamos que en España también esta cuestión de, de digamos, la capacidad de juzgar crímenes、eh, contra la humanidad que se han cometido en otros países la hemos perdido también. Entonces, esto es una pérdida a nivel global y estamos viendo hoy en otros conflictos como Myanmar, en otros lugares. Del mundo, que cuando la impunidad aumenta, cuando perdemos mecanismos de rendición de cuentas, cuando, no, cuando estos、eh, responsables de crímenes contra la humanidad ven que no hay consecuencias, entonces, ¿qué mensaje envía esto al próximo dictador de turno, al próximo criminal de turno? Esto es algo que nos afecta a todos, a todas, como comunidad internacional.、Mm -hmm. Escuchábamos, Gabriel, en la crónica de nuestro、eh, enviado especial, bueno, nuestro corresponsal en Washington, que, que Biden quiere la salida de Bashar al-Assad, pero,、mm. pero parece que la comunidad internacional se Se ha contentado más o menos con que、eh, bueno, negocie una paz n ¿no? o O negocie un proceso de paz, porque ya、eh, bueno, pues、formalmente se admite que el futuro de Siria, desgraciadamente, pues, pasa por Basar al-Assad. Sí, bueno, aquí hay, aquí hay un, un, par de, un par de cuestiones también enlazadas a, al tema que, que comentaba Leila y que preguntabas tú antes.、Uh -huh. um, hay una fragmentación de narrativas bastante, bastante、uh -huh. importante n o y hay, hay esta pérdida de. De, bueno, de conocimiento sobre cómo se han desarrollado los, los eventos,、eh, tanto a nivel、eh, local como a nivel internacional, y por lo tanto no se ven las, las relaciones causales.、Uh -huh. Esto por un lado. Por otro, sí que es cierto que、mmm, la guerra de Siria ha significado, creo yo, uno de los. Fracasos a nivel internacional por lo que se refiere a la resolución de conflictos, rendición de cuentas, mecanismos de, de intervención y de gestión、eh, más brutales que, que, que se recuerdan, porque no hay ningún tipo de, de mecanismo que haya podido resolver, no sobre el terreno, pequeñas、eh, disputas territoriales o pequeños desarrollos, pero sí a nivel político. Y por lo tanto, el, el futuro en ese sentido tiene toda la pinta que. Va encaminado a, a una cierta、eh, rehabilitación diplomática con los、uh -huh. mecanismos de presión que pueda, que pueda haber、uh, ahí. Y obviamente Estados Unidos tendrá delante a, a Rusia, que ha sido、eh, perfectamente el, el actor clave a partir de, de 2015, sobre todo en mantener、eh, el régimen a, a, en su lugar.、Uh -huh. Claro, es que es, es como decía Gabriel, ¿no? muchas veces、eh, la, la forma en, en, que se, en que no se tienen en cuenta las distintas dinámicas. El,、eh, fijaos que cuando oímos hablar de Siria, ahora llevábamos años sin oír hablar de Siria y ahora hemos oído que Biden ha tomado la decisión. Pero claro, da la impresión de que solo cuando las potencias geopolíticas mueven ficha, y particularmente Estados Unidos, parece que de repente despertamos, ¿no? que、ah, Siria sigue ahí, q u é está pasando.、Eh, por un lado está. Eh, y es muy importante aplicar una triple lente cuando analizamos Oriente Medio, Oriente Próximo y Siria en particular. Analizar una triple lente, es decir, qué está ocurriendo a nivel local, cuáles son las fuerzas sobre el terreno, quién está torturando, quién está violando los derechos humanos, quiénes son las víctimas a nivel local. Luego, regionalmente, cómo cada potencia regional utiliza, instrumentaliza estas cuestiones para avanzar su agenda. Y ahí tenemos que hablar de, por un lado, Arabia Saudí e Irán, y cómo estas potencias. d i g a m o s funcionan como un espejo. Cuando una mueve en un, una dirección, la otra va a mover en la contraria. Y eso nos dice mucho del intento de hegemonía en la región, pero nos dice muy poco de la legitimidad de lo que está ocurriendo. Entonces, hay que bajar abajo y no quedarse en lo regional, en, en qué está haciendo Turquía, qué está haciendo Israel, qué está haciendo Arabia Saudí e Irán. Y mucho menos en qué está haciendo Rusia y Estados Unidos. Hay que bajar a la tierra, hay que bajar a ver cuál es la situación de los presos y las presas, hay que bajar a ver cuál ha sido el papel de las mujeres, mujeres como las de Families for Freedom, que es un grupo de、eh, familias, sobre todo de mujeres, que pide algo tan sencillo como certificados de defunción de las personas que siguen en esos centros de tortura del régimen sirio y ahora se han unido también eh, eh, familias víctimas de ISIS. Es decir, Poner en el centro los derechos humanos, poner en el centro a las personas que han sufrido la guerra y no solo a las élites que la han, que la han fomentado.、Uh -huh. y, si, y si me permitís un, un añadido en ese, en ese sentido, hay que repoblar las historias. Es decir, hay una tendencia al análisis de, de la guerra de Siria, pero otras、uh -huh. también, como este espacio un poco geopolítico del RISC, ¿no? en el que movemos、uh -huh. algunas piezas. Algunas sí que son más o menos identificables sobre el terreno, pero la mayoría son a escala global, que es Estados Unidos, que es las intervenciones territoriales、eh, turcas, etc. Estos son elementos importantes y dinámicas importantes que explican la, la internacionalización del conflicto sirio. Pero, Si las historias que desarrollamos, que comentamos, que investigamos no están pobladas, no tienen narrativas personales, no tienen narrativas sobre el terreno, no explican el porqué. De la violencia, el porqué de las cosas,、uh -huh. el, las dinámicas, no entendemos、uh -huh. nada. No entendemos el transcurso de la guerra, pero aún más importante, no entendemos sus, sus dinámicas de cara, de cara al futuro. Y, y la situación, Leila, desesperada de la población: 8 de cada 10 sirios ahora mismo están en la pobreza. 8 de cada 10. Sí, sí, la situación es desesperada y además hay, hay un proceso de, de, de ajusticiamiento de cualquiera que se haya posicionado. Estamos viendo. Eh, compañeras aquí en España y en otros países que, por haberse posicionado con la, con la libertad, con los derechos humanos, por haber pedido justicia y dignidad en 2011, todavía a día de hoy están viendo cómo en sus familias en Siria sufren represalias. Entonces, yo creo que hay que también、eh, partir de la base de que, desde un contexto como, como este, Como el español, por ejemplo, no podemos imaginar, no podemos llegar a atisbar el nivel de represión que implica vivir en un contexto como este, todo lo que se jugaron los sirios y las sirias por luchar, digamos, contra esto, por reclamar su dignidad. Y es muy preocupante que el relato se haya visto completamente monopolizado por las cuestiones geopolíticas y ya no ocupen ningún lugar las voces de las personas que protagonizan el conflicto. Gabriel, la declaración del califato complicó todo、sí. eh, en 2014 con un territorio que se extendía por Siria e Irán、eh, sin el yihad. Y el peligro que ha supuesto el califato,、eh, la guerra hubiera sido muy distinta. Absolutamente. No solo la guerra, sino la forma de explicar la guerra、uh -huh. y de comunicar la guerra. Porque la aparición de Estado Islámico en Siria a finales de 2013, sobre todo principios de 2014, y luego en, en verano con la declaración del califato, y la invasión de Mosul, cambió por completo la, el transcurso. Es decir, ya el debate. A nivel, a nivel genérico, no era, bueno, Damasco tiene que, el palacio presidencial tiene que estar ocupado por Bashar al Assad o tiene que estar ocupado por alguien diferente. ¿Cuáles son las dinámicas rebeldes? ¿Cuáles son, ¿Cuál es la agenda? Si es que había una agenda unificada, rebelde, etc. é t e r a Sino que empieza a haber una, una, intención, una intención de cómo de, derrotamos al Estado Islámico, cómo nos quitamos a esto que ha aparecido ahí y que es una amenaza a nivel global. Entonces, el foco de atención se gira por completo, con lo cual al propio régimen también le interesaba en ese sentido. Y obviamente hay, una, hay unas intervenciones、eh, importantes por parte de Estados Unidos, pero también r u s a que, eh, bueno, eh, en principio iban, iban dedicadas a bombardear posiciones de Estado Islámico, pero que. Luego terminaron bombardeando otras, otras posiciones rebeldes. Es decir, la guerra no hubiera、eh, tomado el transcurso que ha tomado sin la, sin la llegada、uh, d e Estado Islámico en todo ese enorme territorio que fueron capaces de, de conquistar.、Mm. Al-Assad controla dos tercios del territorio Leila, la parte más poblada y, y fértil de, de Siria. El reducto de Idlib, donde se encuentra la oposición, es el principal enclave de, de esa resistencia. ¿Cómo va a acabar esta guerra?、Eh, ¿Esta ruptura del país se va a mantener? ¿Va, va a llegar la paz? ¿Se puede negociar? ¿Qué, qué, qué, qué crees? ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir? Yo te diría que no hay tal cosa como una oposición hoy por hoy. No podemos hablar de oposición.、Mm. Eh, en su momento hubo distintos grupos. Eh, algunos representativos de, de lo que puede ser la sociedad civil siria, otros no. Es decir, no hubo en ningún momento lo que podemos considerar desde aquí una oposición、uh -huh. eh, política fuerte como tal, porque no se permitió ese oxígeno para que surgiese eso, porque hubo desde el principio un nivel de represión muy fuerte.、Eh, lo único que podemos ahora mismo reivindicar es、eh, justicia, justicia transicional. Todos sabemos, y aquí también en España lo sabemos muy bien, que, que si no hay. Justicia, que si no hay un proceso de、eh, digamos, de comprender nuestro pasado, de comprender nuestra memoria, de ver por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, es muy difícil avanzar hacia el futuro. Entonces, imaginar lo difícil que puede ser para los sirios y las sirias avanzar si no hay un proceso de justicia transicional. Ese proceso no pueden estar implicados quienes han desatado ese incendio, esos crímenes contra la humanidad en el país, y creo que tienen que estar muy implicados、eh, sectores de, de, de familias, digamos, de las personas、eh, presas en estas cárceles. Y, y sobre todo partir de defensa de derechos humanos y de lucha contra la impunidad. Pero un futuro. Eh, con esta estructura de poder es, eh, es, eh, son más años de, de, de infierno para los sirios. p l a n t e a s que necesita justicia el país, pero ahora parece que hay unas elecciones a las puertas o una ficción de elecciones. Sí. ¿no? Sí, eh, sí. Es decir, se, se mantiene una retórica totalmente falsaria. Sí, es cierto, además, el lenguaje que utilizamos aquí no sirve para, para aplicarse a Siria.、Eh, cuando hablamos de elecciones,、pues、son pantomimas. Cuando hablamos, es decir, todo en Siria pasa por, por esta familia que gobierna el país como un clan, que fuera, como, una, como una finca. Como una empresa que fuera de su propiedad. n o Ahora sí que estamos viendo que hay, hay mecanismos abiertos,、eh, incluso también para, para la mujer de Bashar al-Assad, Asma al-Assad, que recordemos en, en esa i n f a m a portada de 2011 en la que salió、eh, La Rosa del Desierto, la llamaban. n o Y, y con esa fascinación occidental que hay a veces por, por estos personajes, y ahora, ahora se está también poniendo en cuestión el papel、eh, como, como cómplice en crímenes contra la humanidad, incluso está planteando retirarle la, la ciudadanía británica, porque ya fijaos que estamos hablando de una persona que se crió en Inglaterra, ¿no? Y cómo ha podido eh, eh, permitir que todo esto ocurriera y cómo ha podido vivir en ese contexto. Entonces,、eh, de verdad que parece repetitivo, pero no hay paz sin justicia, no hay estabilidad、Cuando Cuando hablamos de estabilidad, cuando hablamos de seguridad, tenemos que de dejar, dejar de pensar en estos términos en cuestiones puramente militares. La seguridad y la estabilidad no vienen si, no, si la gente no está en una situación de vida digna, en la que tiene un mínimo acceso a los recursos, en la que no se, lo, no se la tortura por pensar como piensa. Entonces, la justicia, los derechos humanos son cuestiones que, que、no、se, hay que continuar defendiendo. Como clave para procesos de estabilidad. No hay estabilidad sin justicia. Vamos terminando. Antes de despedir, quiero preguntar a Gabriel. Eh, mencionabais eh, la necesidad de, de crear una historia con, con、uh -huh. rostro humano.、Uh -huh. eh, nosotros no tenemos、eh, ningún tipo de, de excusa.、Eh, tenemos a los refugiados que han llamado a las puertas de Europa y conocemos sus historias. Lo hemos escuchado aquí en la radio.、Eh, historias de, de personas que viven con nosotros. Y sin embargo, hemos visto reacciones europeas que no nos han gustado nada.、E、incluso hemos visto reacciones en la política europea que nos preocupan mucho. Sobre la llegada de los refugiados.、Eh, ¿Qué papel ha tenido Europa? ¿Qué, qué has echado de menos en, en esta crisis, Gabriel? He echado de menos una, una agenda mucho más,、uh, mucho más abierta y mucho más decidida a asumir que esto es una, una cuestión global y que, y que hace, falta, hace falta mecanismos colectivos para, para hacer frente. Y, y obviamente ha habido países que sí han adoptado una, una agenda un poco más. Más abierta y más,、uh, más tolerante en ese sentido, y otros que no han tenido ni el más mínimo interés en, en bueno, ser partícipes de, de, esta, de, este reto, de este reto global y este reto colectivo. Pero obviamente, ¿Entre ellos el nuestro? Sí, sí, sí, obviamente. Entre ellos el, entre ellos el nuestro ha habido una. Aceptación de refugiados、eh, mínima en comparación a otros, a otros países. Y esto es a nivel, obviamente, de agenda gubernamental. También hay este el debate ¿no? de esto puede o no crear un problema doméstico. Y supongo que hay algunos líderes políticos que directamente prefieren no hacer nada antes de poder generar un potencial problema. Pero la responsabilidad es, es, es nuestra también. Y por parte de la ciudadanía, lo que hay que hacer es fomentar、eh, narrativas cada vez más decididas de. Para explicar las historias de, de, de refugiados, para entender que podríamos haber sido nosotros perfectamente. Cuando se dicen esas historias de ostras, es que hay sirios que son de clase media, que llevan jeans, que han estudiado medicina, etc. Bueno, es que hay mucha gente que no sé qué esperaba que fuera Siria. Es decir, Siria es un país, un ha sido un país、eh, importante. En la región, como tantos otros que tienen sus clases medias, su gente educada, sus personas con idiomas, clases más bajas, clases populares, etc. Un país normal como, como otros a nivel, a nivel social, y por lo tanto hay que, hay que tratarlo como tal. Gabriel g a r r o m p l a gracias por acercarte a los estudios de Radio Nacional de España, Barcelona. Ha sido un gusto escucharte. Gracias. Gracias a vosotros. Y en el 101 de la Casa de la Radio ha estado también Leila Nachahuati. Gracias de verdad también por acercarte aquí a este programa especial que, que estamos dedicando hoy a la mirada 10 años después de Siria. Gracias a ti. 9 y 35, 8 y 35 en Canarias. España a las 9 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.